Estamos en,、eh, con el Frente Sindical e、bueno, intentando、eh, también sumar estudiantes y autoridades、eh, para la semana del 19 de mayo o a partir de esa semana.、Uh -huh. eh, esa sería la fecha tentativa de, de poder realizar algún tipo de manifestación.、Uh -huh. Los reclamos,、eh, Francisca, son ya. conocidos, El tema de que no hay respuestas a los reclamos salariales, la posibilidad de que el gobierno、eh, avance sobre la, la educación pública, en fin, todo lo que, lo que ustedes están desde un tiempo a esta parte están reclamando, ¿no? Sí, sí, sí. Para el sector de trabajadores、eh, docentes, no docentes, el punto fundamental es obviamente el salarial.、Uh -huh. El salario que ha quedado absolutamente deprimido y. Con una pérdida fuertísima、eh, durante estos meses del año y medio del gobierno de Javier Miley, pero a la vez también por una problemática presupuestaria que viene llevando la universidad y que, y que no se ha solucionado en este 2025.、Eh, hay que recordar que nuevamente、eh, el presupuesto universitario es el reconducido del año anterior, es decir, que、sí. venimos. Ya de o sea, presupuestos reconducidos, es decir, el mismo presupuesto que se, se utilizó el año anterior, más allá de, de, de algunos porcentajes que se, de auxilio que se dieron el año pasado, es el porcentaje que se viene arrastrando del año 2023. Frente、sí. a la situación que hemos atravesado, la verdad que el,、eh, hoy la universidad, en el tema presupuestario, está atravesando. Eh, un momento、eh, muy crítico. Entonces, bueno,、eh, son varios los temas y obviamente la defensa de la Universidad pública, de la Educación Pública, que con esta, con esta política que está llevando adelante mi ley,、eh, obviamente lo que trae aparejado es、eh, directa o indirectamente un vaciamiento de la universidad. Eh, Francisca, ¿qué es lo que se llama? No sé si ustedes manejan、eh, algún porcentaje, pero、eh, uh -huh. ¿hay docentes que ya han dejado la carrera universitaria, se han ido del país o han ido por otros trabajos? Sí, sí, hola, buen día, ¿cómo estás?、Eh, sí, sí, hay docentes.、Eh, justamente la semana pasada tuvimos reunión de nuestra mesa ejecutiva、eh, y ya lo veníamos evaluando desde finales del año pasado de poder hacer algún tipo de relevamiento por universidad. Eh, no tanto de porcentaje, sino para poder tener algunos números、eh, más generales, porque lo que tenemos son declaraciones de rectores y de, o de decanos y decanas、uh -huh. de distintas unidades académicas que denuncian eh, eh, renuncias eh, en, distintos, en distintos lugares. Entonces, bueno, nos vamos a dar a la tarea para tener una información más. Por lo menos de las universidades donde tenemos asociaciones de base, una información más certera, pero es cierto que,、eh, y pongo ejemplos que, que conozco,、eh, en la Universidad Nacional de Cuyo, en el Instituto Balseiro, el vicerrector denunciaba que、eh, habían dejado el instituto alrededor de unos 50 docentes.、Sí. Y eso, la verdad, que es un daño muy grande para, para un. Para una institución como el Balseiro, que con la formación de profesionales tiene, ¿no? Y lo que hace a sí,、claro. la soberanía nuestra de la ingeniería atómica. Bueno,、eh, es un ejemplo.、Eh, la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ingeniería, y sobre todo se da en las ciencias relacionadas con las tecnologías, la s ingeniería. s、uh -huh. eh, Y en las otras ciencias, lo que estamos viendo es. Eh, la sobrecarga laboral, ¿no? la, el, la intensidad y, y tener que desarrollar o actividades dentro del sector primario o secundario, fundamentalmente, ¿no? actividad docente, o dedicarse a otras tareas para poder、eh, claro. completar un salario.、Sí. Esa es la realidad. O renuncia, n como vos decís, se van del país, o se van a, a trabajar a.、Eh, a a Empleos que no tienen nada que ver con la docencia, no, no necesariamente dejan la docencia para dedicarse, para seguir dedicándose a lo que se formaron, ¿no? s sí,、eh, sí, sí. Esa, esa es la situación, por eso decía que lo que trae aparejada esta, esta falta de presupuesto y esta falta de salarios, estos salarios tan, tan pobres, <ríe> eh, es eh, un vaciamiento de la universidad. Y, Francisca, ¿y hay un trabajo en conjunto?、Sí. Digo, ahora, por ejemplo, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional es o s c a r Alpa, rector aquí de la Universidad Nacional de La Pampa. Hay entre los gremios y l a s que también, bueno, las autoridades este, o los rectores, como bien dicen, ya vienen exponiendo、eh, esta situación que está atravesando el sistema universitario、sí. nacional. ¿Hay algún tipo de、eh, trabajo en conjunto, articulación entre las este, autoridades、sí. universitarias y los gremios? Sí, sí, el, el CIN ha presentado, presentó el pasado、eh, 4 de abril,、eh, un, en realidad no lo presentó, sino que expresó、eh, la voluntad de empezar a, a trabajar una ley de presupuesto de financiamiento universitario.、Eh, está trabajando en eso el CIN y han sido i n v i t a d o hemos sido invitados todas las federaciones, docentes, no docentes, la FUGA. La, la Federación de Estudiantes para acompañar ese proyecto、eh, de ley que se está pensando, eh, porque eh, digo, más allá de, de nuestro reclamo por salario, sabemos que lo fundamental es que la universidad tenga presupuesto, porque、uh -huh. hay que acompañar el tema salarial con las condiciones de trabajo, y hoy las condiciones de trabajo son también, se han visto afectadas, digo, no hay presupuesto para. Para hacer extensión, no hay presupuesto para los laboratorios, digo, se va resintiendo、eh, todo el funcionamiento de la universidad. Entonces, bueno,、eh, en ese sentido,、eh, el 4 de abril expresamos las federaciones la voluntad de acompañar el,、eh, este, esta presentación de la ley y, es más,、eh, acompañar en, en las reuniones de redacción. Así que, bueno, eso estamos trabajando también en conjunto con. Los rectores、eh, para, para ser presentadas en el Congreso. Ya hay dos leyes también dando vueltas presentadas en el Congreso、eh, de financiamiento universitario. Así que, bueno, sí, trabajando en, en,、eh, en conjunto en las acciones que van apareciendo. Creemos que es necesario、eh, ir aunando y seguir en esta construcción de unidad、eh, desde todas la,、eh, las acciones que se puedan llevar adelante. Una marcha, en el caso nuestro. Las medidas de fuerza,、uh -huh. si así lo, lo resolviéramos, la presentación y la elaboración de esta ley, digo, todo lo que haga, creo que todo suma、eh, para que se ponga nuevamente, o, se, o, o nuevamente aparezca esto de la universidad pública sigue en peligro, nunca dejó de estarlo,、claro. y, y tiene que haber una respuesta por parte de la sociedad. ¿Y de parte de los estudiantes, qué, qué respuesta reciben? Bien, el sector estudiantil está、eh, un poco menos activo que el año pasado. Eso tiene lógica también en el sentido que、eh, ha sido muy golpeado. Es un sector que ha, que ha recibido la menor cantidad de respuestas. y nosotros recibimos casi nula, el sector estudiantil, la verdad que la está pasando、eh, muy mal desde el punto de vista de trasladarse a la universidad. Se denuncia de algunas universidades. Eh, la baja en la matrícula, no solamente por las inscripciones, porque hay universidades por ahí que te dicen: la verdad, que este año aumentamos la matrícula. El problema es que cuando empieza el cursado,、eh, esa matrícula no, eh, eh, no se sostiene.、Uh -huh. eh, estudiantes que van dejando porque no pueden sostener、eh, el estudio, porque tienen que trabajar, porque en la casa la situación. Digo, hay multiplicidad de. de Situaciones que vemos que se van multiplicando en este último tiempo y, sobre todo, en este, en este inicio del año 2025,、eh, situaciones que por ahí en otros momentos no aparecían o aparecían más hacia final de año, hoy están sucediendo. Así que、eh, también coordinando con el sector estudiantil、eh, y, bueno,、e、intentando hacer acciones en conjunto que son, sobre todo, acciones de visibilización. Que los estudiantes acompañan、eh, de manera muy, muy activa y, y otro tipo de actividades con, con ellos y con ellas、eh, para poder ir creando esta situación que les digo, ¿no? De que la universidad tiene que de nuevo ponerse en la, en la vidriera y, y que se sepa que.、Eh, que Que no es que estamos mejor, que, que no es que ha cambiado la situación. Así que bueno, trabajando también con el sector estudiantil、eh, y apoyando los reclamos que llevan el, ese sector adelante, que tiene que ver con becas y, y con, digo, becas para comedor, becas para transporte, el transporte que no en todos los lugares hay, hay boleto estudiantil.、Claro. Bueno, sí,、eh, sí. acompañando los reclamos. Y creo que esa es la manera de ir construyéndonos en unidad.、Eh, la última de mi parte, Francisca.、Eh, sí. volve, volviendo al tema de la marcha,、eh, ¿con quiénes están trabajando o articulando esa, esa organización, además del de Frente Sindical Universitario? Eh, eh, estamos hablando también con, bueno, hemos hablado con Oscar Alpa、eh, para ver si, si el CIN acompañaría. Esta acción, porque también está la presentación de la ley, entonces, digo, tenemos que, que hacer coincidir varias,、eh, varios temas、eh, para poder poner una fecha exacta, por eso digo, a partir de la semana del 19 de mayo.、Sí. Eh, y así que estamos en conversaciones con, con por ahora, con el presidente del c i n y a través de él, obviamente, con, con todo el Consejo de Rectores. Y empezamos ahora con los estudiantes a ver、eh, qué es lo que están viendo, qué, qué, de qué manera ellos pueden acompañar. Digo, estamos estamos、eh, en el inicio de, la, de las c h a r l a s Bien, Francisca, te agradecemos estos minutos con el programa. No, a ustedes, la verdad que un gusto atenderles. Así que、eh, muchas gracias, un saludo a la audiencia y a disposición para cuando lo requieran. Buenos días. Bueno, gracias, le mandamos un saludo. Francisca Estaiti es、eh, secretaria general de la